Vamos a conversar con Pablo Felsinger eh, de la granja avícola Don Andrés acerca del aumento del precio en los maples de huevos. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Cintia. Buenos días, Juani. Y a toda la audiencia. Pablo, ¿cuál es el precio real de un maple de huevos? De granja intensiva, ¿no? Eh, Mira hoy nosotros a retirar acá de granja eh, estamos... Alrededor de los 10.000 pesos el cajón de huevo sería unos 330 pesos la docena. Uh -huh. eh, eh. Estamos hablando de, déjame saco un poquito la cuenta, eh, 800 y monedita de pesos el 8 Para la venta, venta al huevos. público debería ser. No, no, no, no. Eso es lo que eso, paga... Eso, eso, eso es lo que paga un revendedor. Bien, okay, o sea, bien. Ese es el valor de, de, de granja, o sea, ese es, el, ese es el precio que nos queda a nosotros. Bien. Uh -huh. eh, después, bueno, está el revendedor, ahí llega al, al comercio y, bueno, y, y finalmente al consumidor. Bien. Ah, está bien, o sea que eh, son dos manos más después de la de ustedes. Exacto, bien. exacto. Hay dos intermediarios. Ah, claro. Sí, sí. sí. Bien. Eh, ahí también, digamos, se entiende un poco que haya lugares donde el MAPLE está 1.400, 1.300. Eh, sí, 1.800 en algunos lados también. ¿eh? Viene viene aumentando el, eh, el MAPLE. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los costos? Eh, mirá, a ver, los motivos son son cuatro que, bueno, que ahora coincidieron todos juntos. Bueno, una, mm. que venía un retraso en, en el precio del huevo. Normalmente... Febrero, marzo son meses donde se empieza a formar el precio de, de, de prácticamente todo el año por delante del huevo, ¿no? Porque febrero, marzo es cuando empieza a aumentar el consumo, entonces donde empieza normalmente a aumentar el precio del huevo. Sabemos que se fija por oferta y demanda, uh -huh. entonces cuanto mayor demanda de huevo hay y la oferta hoy está estabilizada, entonces eso hace que, que aumente el huevo después eh, bueno, todos los insumos. A ver, el, la inflación del país hace que continuamente ten, tengamos que estar reacomodando lo, los valores, ¿no? ¿Cuál eh, es la alimentación y... de cuál es la alimentación de un el sostenimiento de un este, de un animal para, para huevo? Eh, ¿cuál es el alimento? El o sea, alimento supongo que le dan alimento y supongo que también tienen este medicación. Sí, sí, sí, claro. sí, medicación y bueno, y alimento. Nosotros, sí. el alimento lo hacemos nosotros acá mismo, nosotros en la granja, pero bueno, el alimento básicamente es maíz, pele de soja, pele de girasol y con chilla y bueno, y los los micronutrientes, ¿no? Que, uh -huh. que es la, la, la premezcla, que es eh, la metionina, al núcleo, sal, fosfato mono y cálcico. Bueno, ese, ese es el alimento, que ese es otro de los motivos por los cuales el huevo también está aumentando, porque si bien los cereales tienen un precio de pizarra, hoy se está pagando ya eh, por sobre la pizarra por el tema de la gran sequía y de la del fracaso de la cosecha en, en todo el país. Uh -huh. Ese es otro de los motivos por los cuales está empujando que el huevo vaya aumentando. Y el otro, que no es menor, el tema de la influenza aviar. Sí, eh, la, la, la influenza, porque el otro día cuando hablamos... Aviar cuando hablamos con la, la responsable de aquí, de la provincia de La Pampa, del programa de Influenza, nos decía que en realidad el drama se daba con la, las aves de traspatio y las aves migratorias, no con las de granja. Sí, no, no, a ver, em, empieza por ahí, empieza por ahí, pero ayer ya se detectó un caso, el primer caso en una granja de producción, pequeña, pero ya granja de producción, con tres galpones de jaula convencionales, un galpón a piso y una requería a piso. Uh -huh. eh, no, no, el, eh, a ver, esta enfermedad nos va a pegar a todos. Uh -huh. Por y... eso, además de, de, que, de que del riesgo de que ingrese, también uno tiene que tomar muchas medidas de prevención para evitar de que ingrese. Uh -huh. y, y, y... Eh, Nosotros hoy, todo el personal está continuamente usando con mamelucos descartables, eh, amonio cuaternario en los ingresos, Eh, desinfección en el ingreso de vehículos, se restringe eh, la entrada, o sea, solamente a la granja ingresa personal y bueno, y los vehículos de, de reparto. Mm. Pa eh, Pablo, ¿eso también se transporta a los huevos a esta enfermedad? No, no, no. No, no, ni a los huevos ni a la carne. Bien. Eso, o sea, el, el, la influenza aviar es una enfermedad virósica, eh, por es por ende no no se transmite al huevo. No no a ver, lo que no quita es que el huevo sea transmisor, ¿no? O sea, eh, que en el huevo, si por, por ejemplo, si yo le vendo huevo mío a otra granja y yo estoy contagiado, con el huevo le puedo llevar el virus. Pero no el huevo contamina al, al humano para el consumo. Está bien, está bien. Con, con el ¿Se huevo está bien, puede pasar a la producción de la otra empresa. Eh, claro. Por sí. eso, otra de las medidas de seguridad también que se, que se tomaron es no se trae nada de maple, nada de pallet, o sea, no vuelve nada, o sea, todo hoy es todo costo perdido eh, antiguamente algo de maple se recuperaba, el palet se recuperaba hoy no se está trayendo de vuelta nada a la granja porque uno no sabe dónde estuvo eso, o, o si el maple es el que yo llevé o el uh -huh. de otra granja entonces, por tal motivo tampoco se está haciendo ningún tipo de recupero de ya sea maple o pallet Bueno, no, no hay ninguna forma de desinfectarlo. Claro, es es de un solo uso. El, claro, el tema es así, se puede desinfectar, pero tiene que estar muy, muy bien hecho y el riesgo es muy alto. Entonces hoy, eh, ante esta presencia de la enfermedad y que la desconocemos, Eh, se toman la, la, la mayor cantidad de medidas de seguridad para para evitar que suceda. Uh -huh. Acá nos consulta un oyente por qué el maple de huevo castaño es más caro que el de huevo blanco. Fue una cuestión de que la, la gallina color come un poquito más de alimento y eso hace que repercuta en el precio del huevo. Uh -huh. Pero, ¿Y hay una calidad tomé? distinta en, en, en el huevo? No, no, no. no no El huevo, siendo de misma granja, que consume el mismo alimento, es la misma calidad. Uh -huh. eh, la diferencia es que la gallina color come 110 gramos y, y la, la gallina blanca 97 gramos de, de alimento. Ese, ese, esa es la diferencia de, de, del valor de un huevo de color a un huevo blanco. Ajá. Uh -huh cuánto ¿Cuál es el consumo per cápita de huevo en Argentina? En Argentina estamos en 287 huevos más o menos per cápita. Ajá, o sea que casi, estar, casi uno creo por que, Claro. Sí, no, no llega uno por día, pero estamos con un consumo muy importante. Creo que estamos quinto a nivel mundial de consumo de huevo. Uh -huh. eh, bueno, ¿y cómo, digamos cuál es la proyección en, en la producción? ¿Va a seguir aumentando el valor? Sí. Eh, yo creo que sí a medida de que esto siga avanzando. Eh, para que ustedes se den una idea, eh, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que tiene muy alta bioseguridad, el año pasado mataron 45 millones de gallinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de todo lo que yo te fui enumerando que provoca el aumento del huevo, también hay una cuestión de resguardo de las granjas, de que ante una eventual problema de, de, de influenza eh, es muy difícil continuar eh, prácticamente a una granja hoy en este país la mandaría el quebranto claro entonces también también eso hace y motiva a eh, el aumento de, del precio del huevo ustedes tienen este algún tipo de este subsidio programa del ministerio no no no no ningún tipo. El digamos no, el, hay... el sector tampoco. No, no, no, no. No, no. No sé si habrá alguna provincia por ahí que que tenga algún tipo de, de subsidio, pero no creo en este momento que haya que haya nada de eso. Uh -huh. Pablo, te agradecemos esta sí. charla con Radio Kermes de la Pampa. No, por favor, muchísimas gracias a usted Hasta luego. Conversamos con Pablo Felsinger, él es uno de los titulares de la granja avícola Don Andrés. este Bueno, ahí dio las razones por, del aumento del maple de huevo. Esta granja está en Rivera, es el lindante, ¿no? Con Buenos la provincia años. de La Pampa, un pueblito de provincia de Buenos Aires. 800 pesos le sale el maple al primer revendedor. Claro. No, porque tenemos este dos claro, intermediarios. A, claro, como, como al mayorista, ¿no? Claro. El mayorista se lo vende al comerciante. Antes de llegar a tu plato hay dos de tres, tres personas, tres este Bien. eslabones de la cadena. Claro. Qué preocupante lo que dijo al final sobre sobre la influenza y sobre lo que puede suceder en una granja de la argentina la verdad que me sorprende me, digamos me sorprende escuchar a, a pablo con este análisis pablo felsinger mm. porque el otro día lo escuché al ministro va decir sí. todo lo contrario eh, decir que no casi no hay riesgos y hay los cuidados necesarios de que llegue a una a una mm. granja que no peligra la producción en Argentina que es todo traspatio y en fin, eh, es por eso... otra voz. No. Claro, es una voz, obviamente, recontraoficial. Sí. Es el ministro sí, eh, sí. de Agricultura. Pero bueno, eh, de agro de Agroindustria, Agricultura uh -huh. y Pesca. Eh, bueno, hay que estar atentos a eso. Y la verdad es que se consume mucho huevo. Sí, que uno consume, se estaría consumiendo mucho huevo. Sí. Eh, trata de comprar el huevo más sano que encuentres también, ¿no? Porque la forma de crianza de la de, la, de los pollos para de las gallinas en realidad sí. en las granjas intensivas es bastante agresiva. Ya venimos